Yo nomás quiero que se oiga el guatazo. Mamá, mamá, mamá, mamá Yo quiero Para carreras, yo nada más quiero que se oiga el guatazo. DJT とピザル。